COPE. Estar informado. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Me alegro sobre todo si ustedes me están escuchando, sea como sea, con un transistor a pilas o porque ya felizmente forma usted parte del 92% de la población que ha recuperado la producción eléctrica, es decir, que ya tiene luz. Miren, otra distopía vivimos ayer y de qué manera. En España, después de una pandemia, de una gran tormenta, de la erupción de un volcán, de una guerra cerca, de una dana en Valencia, faltaba un gran apagón. Es decir, el apocalipsis por entregas. Un apagón propio de Cuba o Venezuela. Ahora podemos entenderles a los cubanos y a los venezolanos. Un gran apagón que a lo largo del día、eh, fuimos conociendo. Eh, en, en las causas en su origen, porque las informaciones decían o es una negligencia o es un gran sabotaje. Más bien parece lo primero que lo segundo. ¿Cómo es posible un cero energético? ¿Cómo es posible que un gobierno tarde cinco horas en comparecer? Ni un ministro, ni un portavoz, nadie, todos esperando a ver si era Sánchez el que salía.、Eh, si ha sido. Eh, habrá que exigir, si ha sido desde luego una imprevisión, habrá que exigir que muchas responsabilidades. A Red Eléctrica, bueno,、eh, eso que Sánchez llamó un operador privado, que el operador privado tiene lo justo, porque la c e p i el Estado, tiene el 20%. Y la presidenta es una exministra del SOE, del gobierno de Zapatero, especialmente inútil en su cargo de ministra de Vivienda, la señora Beatriz Corredor. No es de recibo que un país se bloquee, sea cual sea el motivo. Una caída que hace desaparecer 15 gigavatios, equivalente al 60% de la demanda, exige información profusa. Como ahora decía Restán, como antes decía el pulpo, como hemos dicho todas estas horas, Somos muy vulnerables. Y también hemos demostrado, afortunadamente, que somos muy cívicos. Si no se explicó, porque eh, eh, puede ser, si no se explicó antes y se tardó cinco horas y media, no les extrañe que fue porque no tenían a quien echarle la culpa. No podía echarle la culpa a Sánchez, a ningún presidente autonómico. Hoy conoceremos las consecuencias. Veremos si conocemos exactamente bien las causas, porque los técnicos tuvieron que trabajar con denuedo para que se fuera recuperando, gracias también a las ayudas de Francia y Marruecos, el suministro. ¿Se descartan los ciberataques? s e g u r a m e n t e no, porque, hombre, los rusos ya lo han hecho en varias ocasiones atacando subestaciones eléctricas, pero más bien, más bien hay que pensar. En cualquier tipo de negligencia, de improvisación, también de mala suerte. Pero miren ustedes, si no hay luz, si no hay energía eléctrica, se paraliza todo. Y ustedes lo comprobaron ayer. Ayer pasó, por cierto, lo que Sánchez dijo que nunca ocurriría, nunca iba a pasar eso. Bueno, pues pasó. Y la que estaría montando el PSOE ahora si el gobierno fuera del PP. El caos también apagó el gobierno, que reaccionó tarde y mal. Y una vez más. Estaba ahí la radio. Los transistores a pilas. Cuando todo falta, siempre está la radio. Vamos a conocer esta mañana cómo están las cosas porque se van recuperando lentamente.、Eh, no es tan fácil o no es tan rápido como pueden imaginar. Ahora, por ejemplo, en Barajas está Arturo, allí estarán. ¿Cómo va la cosa por ahí, Arturo? Buenos días. Buenos días, Carlos. Pues aquí en Barajas el funcionamiento del aeropuerto parece normal y en las pantallas informativas apenas vemos un vuelo cancelado hacia París-Orly que tendría que haber salido hace unos cuatro minutos. Ahora bien, lo que no es normal son las imágenes de la gente tirada en el suelo, muchos de ellos todavía dormidos, que han tenido que pasar la noche aquí por culpa del apagón de ayer. Algunos de ellos nos cuentan los problemas que han tenido justo cuando empiezan a d e s p e r t a r s e Llegué en un vuelo, ¿vale? Ayer por la tarde. A las s e 6 y algo por ahí más o menos. Hasta que cogí las maletas, pues se hicieron las s i e te Yo tenía que coger un bus de aquí a Ciudad Real. No, ahora yo me voy estoy esperando que se reanude todo para coger un bus y ir a Ciudad Real ahora. y ha pasado <muchas> la noche aquí. Aquí en el aeropuerto, sí. Y como este turista, muchos que han b í a venido aquí a Madrid, varios de ellos ni siquiera hablan español, y les ha costado tener que entender lo que ha pasado aquí. Una situación de película distópica que dista mucho de la imagen que tenemos habitualmente del aeropuerto de Barajas, uno de los más importantes de Europa, que a juzgar por lo que vemos no parece tal. Eh, eh, gracias, eh, Arturo. Si hablamos de trenes, solo quedan,、eh, parece, tres pendientes de ser rescatados con pasajeros dentro de los 126 que se vieron afectados, claro, a mitad de camino. En total se han rescatado 35.000 pasajeros.、Eh, transporte ha comunicado la intención de que el AVE dé servicio a las principales eh, líneas. Eh, eh. Que no va a ser tan rápido ni tan fácil. Ahora mismo, ¿qué está pasando en la estación de Atocha en Madrid? Álvaro Coutelén, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Bueno, lo primero que tenemos que contar para los que nos escuchen y se pregunten y tienen un tren si van a poder cogerlo es que、eh, Renfeadifa c a b a de informar que el servicio de red ferroviaria para este martes、eh, inicia con normalidad entre Madrid-Barcelona, Valencia, Murcia, Alicante y País Vasco. Se ha iniciado también e l Madrid-Pamplona, aunque ha salido con algo más de 20 minutos de retraso. Y también se inicia con normalidad e l Madrid Córdoba. Desde allí, desde Córdoba, se tendrá que coger un autobús hacia Sevilla. Atentos los que tengan un tren desde Madrid a Santander, Huelva, Badajoz, Cádiz, Málaga, Granada, Algeciras, Galicia, Asturias, Salamanca y Logroño, porque de momento no hay servicio. Y desde Barcelona tampoco hay servicio. A Alicante. Y al País Vasco. Ahora te cuento lo del tema del c e r c a n í s m y del metro, que hay mucha gente que se levanta ahora y se pregunta si podría ir a trabajar en transporte público, pero de la imagen aquí en Atocha es muy parecida a la que contaba Arturo en Barajas. Mucha gente tirada en el suelo, mantas amarillas de la UME, rojas de la Cruz Roja, pero me ha llamado Carlos la atención una imagen, la de una señora sentada en una silla. Margarita, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuántos años tiene? 70. ¿Cuántas horas lleva aquí? 18. 18 horas sentada en esta silla. ¿Ha pasado la noche aquí? Sí, sí, sí, sí, aquí. Estuve 11 horas en la calle y el resto aquí. ¿Hacia dónde va usted? A Zaragoza. ¿Y sabe si su tren va a salir? No, todavía no. No sabemos porque están con los de cercanías todavía. ¿Y qué noche ha pasado? Dando vueltas, me ha dicho. He dado tres o cuatro vueltas porque, por estirar las piernas e ir al baño, porque por la mañana no hemos podido ir al baño, ni comer, ni conectar con la familia. Por la mañana ha sido horroroso. Y por la noche sí que es verdad、pues、que nos han traído unas mantas, nos han traído agua y algún sándwich. Ha sido diferente, pero el día se ha hecho muy pesado, sí. Pues que pueda llegar a Zaragoza, Margarita. Muchas gracias. Margarita, 70 años. Carlos, 18 horas aquí. Por cierto, Metro de Madrid de momento no ha abierto. Para los madrileños que quieran ir, transporte público, usar la MT, los autobuses azules de la capital, que además son gratuitos. En cuanto a las cercanías en Madrid, al 50% todas las líneas, excepto la C5, Rodalías de Barcelona al 60%, pero está afectada la R3 entre Vic y Puigcerdá. Cercanías Valencia con normalidad, la C2 y la C6. No hay cercanías en Alicante, Zaragoza, Cádiz, Sevilla, Málaga y San Sebastián. Bueno, gracias, gracias Álvaro. Ahora todas las emisoras de COPE le van a ir informando en el tiempo local de cómo están las cosas en sus cercanías, en sus inmediaciones. ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado? No tenemos una respuesta. Ni siquiera lo saben los que.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 en Portugal se vio afectada porque depende totalmente de la conexión con España. Portugal dijo una vibración atmosférica inducida, o sea, fuerte viento, oscilación de temperatura. Bueno, es una teoría, los expertos no lo acaban de ver claro. Otra es que en España llevamos demasiado tiempo sin invertir en lo que se debe invertir, en el mantenimiento y mejora del sistema eléctrico. Los operadores privados llevan tiempo quejándose de eso. Si es así, es para que se nos caiga la cara de vergüenza. Y, y cabe recordar que nuestro aislamiento eléctrico y nuestra dependencia de Francia no ayuda. ¿Mm? Esa es una reclamación que llevamos pidiendo desde hace tiempo, pero Francia no colabora demasiado. Es verdad que Francia desconectó para que no le pasara lo mismo y luego conectó para darnos la electricidad que pudo ir volviendo poco a poco. Caída súbita de 15 gigavatios que no se explica fácilmente desde el punto de vista meramente físico. O eléctrico. Tenemos toda la mañana para hablar de esta cuestión. Toda la mañana. Y si me lo permiten, completamos, porque hay más noticias también en el día de hoy, pero completamos toda la información con lo que ya cuenta Ángela Sánchez. Buenos días. Herrera i n c o p e Buenos días, Carlos. Pues sí, porque hay más cosas. Una muy importante es que ya hay fecha para el c o n c l a v e del que saldrá elegido el próximo Papa. Empezará el miércoles de la semana que viene, el 7 de mayo. Una vez terminen las misas no vendiales, los cardenales se van a reunir bajo llave en la Capilla Sixtina y a partir de ahí el proceso puede llegar a durar varios días. Es noticia también, ya de vuelta a España, que la jueza que investiga al hermano del presidente del gobierno da el primer paso para enviar a David Sánchez a juicio por presunta prevaricación y tráfico de influencias, por beneficiarse presuntamente de u n Una plaza en la Diputación de Badajoz, creada supuestamente para él en julio de 2017. Modus operandi habitual: una organización ultraderechista presenta una denuncia falsa para perseguir al entorno del presidente del gobierno. Estoy absolutamente convencido de que va a quedar en nada porque no hay nada. Es la posición del Gobierno en boca del ministro Oscar López. En cualquier caso, además del hermano del presidente del Gobierno, hay otros diez procesados, entre ellos el presidente de la Diputación de Badajoz y líder del peso extremeño, Miguel Ángel Gallardo. Nos pasaremos hoy también por Valencia, donde hoy se cumplen seis meses de la DANA que dejó 228 muertos. Medio año después, la investigación judicial avanza y, de hecho, declara como testigo el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Montpolo, h acente la jueza que instruye el caso. Allí, precisamente en Valencia, se celebra entre. Entre hoy y mañana, el Congreso del Partido Popular Europeo no se ha cancelado. Van a estar Núñez Fejo como anfitrión y asiste también, entre otros, Ursula von der Leyen. Se mantiene, como digo, a pesar de ese apagón en España. La presidenta de la Comisión Europea, en cualquier caso, no se va a reunir con las víctimas del a d a n Las ha citado el próximo 13 de mayo en Bruselas. Fuera de España es noticia la tregua de tres días anunciada por Putin en Ucrania y que entrará en vigor la medianoche del 7 al 8 de mayo y vencerá la medianoche del 10 al 11. Es la propuesta del presidente ruso por el 80 aniversario de la Comisión Europea. De la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Ucrania dice que Rusia, si quiere parar los ataques, puede hacerlo ahora mismo. Solo ayer las fuerzas rusas lanzaron 166 drones contra el territorio ucraniano. Y pendientes de Canadá, a esta hora la televisión pública del país a por segura la victoria del Partido Liberal. Así lo han celebrado los simpatizantes del partido. Falta por ver si Mark Carney, el actual primer ministro, consigue la mayoría absoluta. Y en el partidazo de COPE, pues el deporte también sufre las consecuencias de ese apagón. Bruno Casar, buenos días. Buenos días, Ángela. Varios eventos deportivos previstos para el día de ayer no pudieron llevarse a cabo y en esas, sobre todo, destaca el torneo de tenis, el Mutua Madrid Open, que ayer tuvo que suspender 22 partidos y que hoy nos va a deparar desde las once de la mañana una maratón continua de partidos porque se va a recuperar la jornada de ayer y se va a solapar junto con la. Jornada de hoy. También la Liga se ha visto afectada. Anoche se tendría que haber cerrado la jornada en segunda división con el Almería Racing de Ferrol que se va a disputar esta noche a las ocho y media en el Estadio Juegos del Mediterráneo. Martes, en el que además ponemos en marcha las semifinales de la Liga de Campeones desde las nueve en c o p e e s y Aplicaciones Arsenal y Paris Saint-Germain. Primer envite. Hoy van a ultimar detalles Inter y Barça que van a saltar a escena mañana a la una del mediodía, rueda de prensa. Van a hablar Hansi Flick y Lamin Yamal. Y esta noche también tenemos baloncesto a las nueve en el Movistar Arena Playoff s de la Euroliga. Puede ser el partido definitivo de la serie de cuartos de final entre Real Madrid y Olimpia Cos que domina a los griegos 2 a 0. Herrera Incope. Estar informado.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 Pues a las seis y cuarto de la mañana, a las cinco y cuarto en Canarias, seguro que tienes pues, muchas dudas en la cabeza después del caos que se produjo ayer en España, bueno, mejor dicho, en la península, exactamente a las doce y treinta tres y minutos del mediodía. A las doce y treinta tres y de esta mañana, quince gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema. Y que se han perdido en apenas cinco segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. Pues esa es la explicación que daba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Durante cinco segundos, la caída del 60% de la energía que utiliza España provocó un apagón inédito en nuestro país y también en Portugal, que se quedaba sin luz en el mismo momento que España. España y Portugal están interconectados al resto de Europa a través de Francia por varias líneas eléctricas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que hacen es que cortan la interconexión. Es decir, nos dejan con el problema solos. Esto es lo que ha pasado. Cualquier elemento del sistema, si se cae uno solo, el sistema automáticamente es capaz de recomponer la luz. Por tanto, ha tenido que ser al menos un fallo múltiple. ¿Vale? Pues esto es lo que nos contaba Jorge Morales, experto energético, pero como decimos, todavía quedan muchas dudas en torno a qué ha provocado ese fallo múltiple. Así que vamos por partes. Si te despiertas ahora, lo primero que tienes que saber es que se ha recuperado ya el 92% de la demanda eléctrica. encender el interruptor y ver brillar la bombilla después de estar casi todo el día sin electricidad, pues bien merecía un aplauso como los de estos vecinos. De Leganés en Madrid. Si vives en el norte, es probable que a media tarde ya tuvieras luz en casa. La cercanía con Francia, que ha suministrado a España 2.000 megavatios después del apagón, ha permitido que allí se notara menos y la mayoría de las regiones del norte peninsular estaban ya esta noche por encima del 80%. Lo peor, sin duda, está en el sur, en concreto en Andalucía, también la región de Murcia, Extremadura, que a falta de actualizar las cifras. El último dato de la noche dejaba esas tres regiones por debajo del 40%, una cifra que seguramente a esta hora sea mucho mejor, junto con Madrid, que ya está por encima del 80%. Han sido las regiones más afectadas. De hecho, mucha gente ha recuperado la luz y ha bien entrado la noche de madrugada. Se lo contaban al e pulpo aquí en Copé, en poniendo las calles. Yo hablo desde Calamonte, Badajoz. Desde Calamonte. ¿Tienes ya luz por ahí, Juan, ahora mismo? Pues no, aquí no tenemos luz todavía. Justo cuando estaba, estoy ahora mismo en llamada, justo nos habéis dado suerte porque justo acaba de, de llegar la luz. Toma a, ya. Al pueblo. <risa> ahora mismo a las 3 y 10. Ahora mismo se acaban de encender las luces de, de la calle. Estamos en Puerto Llano, que、sí. veníamos en un n AV desde de Sevilla, vamos para Madrid. Y nada, ya las doce y media se ha parado aquello. Pues no sabíamos, no s han tenido ninguna.、Pues、la buena de... noticia es esa: que poquito a poco se vuelve a la normalidad, vuelve el suministro eléctrico. Así que lo siguiente que querrás saber es cómo vas a ir hoy al trabajo, si es que tienes que ir. Bueno, lo que mejor ha funcionado son los autobuses, hoy de hecho en ciudades como Madrid son gratuitos. Los trenes finalmente van a funcionar, no a pleno rendimiento, pero sí que la situación se espera que vaya mejorando, o eso es, como digo, la previsión, a medida que, que avance el día. Acabamos de pasar por la estación de Atocha en Madrid, pero te voy a hacer un poco el resumen de cómo están ahora mismo las cercanías. En Asturias y en Cantabria circulan con total normalidad. En Cataluña, Rudalías está el 60 con especial afectación en la línea R3 entre Vic y Puig Sardá. Si estás en Madrid, cercanías circula. Al 50% en todas las líneas, excepto la C5. En Valencia, normalidad, salvo en la C1, entre Silla y Gandía, por problemas de tensión. Y sí que hasta ahora están suprimidos, según informa Renfe, hasta nuevo aviso los servicios de cercanías en Alicante, Zaragoza, Cádiz, Sevilla, Málaga, Bilbao y San Sebastián. Esto es, por supuesto, como digo, la previsión a e s t ahora, porque se pueden producir retrasos y más incidencias. ha s t a que se normalice completamente el servicio, así que toca estar pues, pendientes de la radio y de los canales oficiales de Renfe. Las estaciones de tren han sido refugio esta noche para muchos viajeros, han permanecido abiertas, como muchos pabellones habilitados por los ayuntamientos para acoger a la gente que se ha quedado tirada. Modes, uno de los que ha dormido en la estación de Atocha, le ha contado el pulpo esta noche en Poniendo las Calles que el apagón le ha pillado en Madrid, volvía de Sevilla de ver la final de la Copa del Rey y ahora espera volver cuanto antes a Barcelona. Bueno,、eh, ahora hace una horita así han traído unas mantas y, y antes de ellos incluso han venido voluntarios con galletas, con、wow. agua y todo. O sea, los primeros que han llegado han sido los voluntarios. Te ha salido de su casa con, con bolsas y con comida para repartir a la gente. O sea que muy bien por la gente de, de aquí de Madrid. Bueno, pues esa es seguramente una de las cosas más destacadas de las últimas horas. Lo bien que han funcionado los servicios de emergencias, la coordinación entre administraciones, los ayuntamientos y, por supuesto, una vez más. la respuesta de la gente, y eso Juan Baño, que el reto era mayúsculo. 30.000 efectivos de policía y guardia civil con la noche en el punto central de las preocupaciones, sobre todo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Por suerte, la recuperación del fluido en amplias zonas de estas capitales rebajó la expectativa. La falta de luz desactiva, lógicamente, cámaras y sistemas de videovigilancia. Temora posibles saqueos, pillajes. Los mismos policías que velan por la seguridad durante la noche hacían de auxiliares de enfermería por la mañana. Uno de esos agentes desbordado junto a la estación de Atocha en Madrid. Ahora mismo estamos colapsados. O sea, no hay infraestructuras、no、críticas, no hay teléfono, no hay internet. Internet, no, no hay nada. Entonces,、eh, estamos trabajando como podemos. Vale, y aquí estoy recogiendo con un c t o c、eh, Personas、eh, con movilidad reducida, vale. El Ministerio del Interior celebraba a última hora un comité de coordinación extraordinario con policía, guardia civil, el Chancha, Mossus o policía foral. También la unidad militar de emergencia, cuya intervención ya ha sido requerida por varias comunidades. Sobre las causas no desveladas del fallo en la red, fuentes policiales nos advierten que las enormes dificultades para recuperar el suministro es un indicio que apuntaría a un fallo técnico desproporcionado. Aunque no descartan nada. Bueno, hasta ahora ocho comunidades autónomas han activado la alerta 3, que implica que es el Gobierno Central, en concreto el Ministerio del Interior, el que se hace cargo de la situación.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 Si tienes que llevar a los niños al cole, la otra gran pregunta para los que tienen hijos, bueno, pues prácticamente todas las escuelas y guarderías del país abren hoy. La mayoría es verdad que no garantizan que haya clases, pero los niños podrán quedarse allí sin problema. Ayer muchos padres decidieron recoger antes a los n i ñ o s del cole. Hoy、eh, ha sido un día un poco raro porque he estado de excursión con mi hija, con el colegio. Y entonces, la verdad es que no hemos notado mucho lo de la p a g ó n hasta que no hemos llegado a casa.、Eh, nos hemos enterado allí porque en el parque la megafonía iba un poco mal y tal. Pero, pero bueno, hasta que no hemos llegado a casa no, no hemos sido conscientes de lo que realmente ha pasado. Bueno, lo peor, sin duda, también fue pues esa incertidumbre en muchas personas que se habían quedado sin luz y también sin línea telefónica en Internet y no podían contactar con familiares. Y otra imagen que nos dejó el día de ayer. u e la de la gente alrededor de una radio a pilas. Estaba pidiendo una radio que, como no se escucha nada, pues a ver si nos podemos enterar un poco de las noticias por la zona. Una ellos una tienen、pilas. una, pero para ellos. Entonces... La, escena, la escena ahora mismo la explico: es un coche aquí aparcado, ¿no? En la calle y son, hay tres personas en torno a una radio que. De renta. Descubre la de la, cope. Fin. la、pues、cadena. La cadena cope,、pues, cope. Por supuesto, día también hoy el de escuchar la radio para actualizar todo lo que está pasando después de ese apagón.、Bueno, ahora seguimos con Carlos Herrera. Antonio Naranjo, buenos días. ¿Con qué metemos hoy la pata? Señor Herrera, buenos días. Bueno, seguro que no te sorprendo lo más mínimo, Herrera, si digo que con el gran apagón, claro, que es, fíjate, la cuarta tragedia inesperada que vivimos en España pues, en muy poquito tiempo. La pandemia de coronavirus, la tormenta Filomena, la, la terrible Dana de Valencia, y claro, en Valencia y en otras cuatro comunidades. Y ahora este fundido a oscuro de toda España durante horas, como si fuéramos, lo decías tú antes. Pues Venezuela. Bueno, todos ellos están marcados por dos circunstancias similares. Nadie hubiera creído que algo s í pudiera pasar en España, y en todos los casos parece haber fallado, incluso con estrépito, las medidas de prevención. Casi seis horas tardó el presidente del gobierno en comparecer, luego lo hizo otra vez casi a la medianoche, con hora y media de retraso, por cierto, y no respondió a dos preguntas clave: ¿por qué ha pasado esto y cuándo va a estar todo en orden de nuevo al 100%. Además, Pedro Sánchez alimentó la preocupación, aunque intentó calmarla supuestamente. Al no descartar ninguna hipótesis, incluyendo por tanto el ataque ciberterrorista, aunque todo indica que fue una chapuza. Que por cierto, ciberataques se registran todos los días al sistema energético porque a alguien se le ocurre convertir uno de esos episodios en la excusa. Pero claro, es que además todo esto lo dijo después de haber afirmado en el pasado reciente, en un tono casi indignado, que en España nunca habría un gran apagón de estas características. No va a haber.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 Vaya, vaya, así que lo del gran apagón era un bulo de la derecha y de la ultraderecha. Ayer también volvió a hablar de bulos, por cierto, recomendando a la gente que se informara solamente por los canales que él le gustan. Tremendo. Bueno, pues ese tono ofendido y esa contundencia para descartar lo que finalmente ha ocurrido son muy habituales en Sánchez, pero esta vez ha superado todos los límites. Tras presumir de la solvencia de la red eléctrica española, nada evitó un apagón masivo y prolongado que, según los especialistas, tardará meses en. A veces sus razones, pero no se explica por un único fallo o un único error. Bueno, tuvo que haber varios en cadena para que toda España se quedara sin luz. Vamos, como en Nueva York en 1977, para lo bestia, también una parte de Portugal y además Europa nos dejara aislados para evitarse un contagio. Salimos adelante un poquito por Francia y por、eh, Marruecos, claro, fíjate, por la energía nuclear y por la energía hidráulica. Bueno, Con toda la prudencia que exigen estos momentos, sí hay algo claro. Sánchez y el gobierno van a tener que dar muchas explicaciones si es que pueden. Porque sea un ataque externo o una chapuza por la calamitosa falta de inversiones en las redes, la conclusión es parecida. Pagamos la luz a precio de caviar y nos tratan luego como un país subdesarrollado. Herrera Incope.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 Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Todo listo. Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un Máster de la Universidad Ceu San Pablo y Fundación Cope. Con tres meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda: Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en f u n d a c i o n c o p e c o m y en el 91-828-3930. Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la Gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de euro n cap. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión. ¿Le cojo este pañuelo a mi madre? ¿O el cupón extra a día de la madre de la 11, que son 17 millones? No sé si tu madre es muy de 17 millones, ¿eh?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 El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra día de la madre de la once. No te quedes sin tu cupón. Once, Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El Machu Picchu, testimonio de la grandeza arquitectónica Inca. Pero yo haría unos bancos de piedra y mortero de cal que quedarían de lujo, vamos. Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo club pro del h e r o i Merlín tendrás asesoramiento profesional, precios pro y 10 euros por cada 350 de compra. Leroy Merlín,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 En la noche, la radio deportiva tiene un referente. A mí me ha encantado. Te ha encantado el partido, perfecto. ¿Te ha gustado el, el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de, de eso, de, de errores, de imprecisiones, de alternativas? Pues no es compatible. Me ha gustado. Escucha a Juan Macastaño en el partidazo de Cope. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche. Herrera en Cope, la última hora en la mañana. Cope, estar informado. Bueno, saben que los martes,、eh, a esta hora, a las seis y media, marchamos a Washington、eh, para hablar con David Alandete, <coughs>、eh, poco antes de que pues, cierre él su día. Nosotros lo empezamos, él lo cierra. ¿Qué tal, David Alandete? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, a, a ver, David, ahí, a, a, además de esta cuestión del apagón, de los apagones, que por cierto, también han ocurrido en Estados Unidos, ¿eh? Todos, eh, todos recuerdan el, el gran apagón en, en 2003 ¿eh? en, en Estados Unidos y Canadá. Que yo no sé si tú ya te lo has d o Sí, fue un、ahí. apagón. í、sí. Sí, no, no, no, pero、eh, justo había llegado unos, unos meses después. Y es un apagón muy similar al que ha ocurrido en España. Es un apagón de 50 millones de alcance de personas y que afectó a más de un país. Y sobre todo tenía localizada,、eh, digamos, el inicio, el origen,、eh, en una planta en Ohio. Y esto acabó afectando a las grandes ciudades de Norteamérica: Toronto, Ottawa, Nueva York, Boston, Detroit, quedaron sin electricidad. Pero varios días, ¿eh? Ahí lo más llamativo, Carlos, es que hubo un informe muy largo, muy exhaustivo de los gobiernos de Canadá y de, de Washington, de Estados Unidos, y años después llegaron a la conclusión de que habían muerto 100 personas. En accidentes de tráfico, en pues,、eh, cortes de suministro en hospitales,、eh, mal funcionamiento de algunas torres que no filtraban el aire bien. Es decir, hubo víctima, pero no se supo inmediatamente, se supo años después. Uh -huh. Bueno,、eh, pero hay otras、eh, informaciones que vienen de América del Norte.、Eh, en Canadá acaba de proclamarse ganador McCartney. ¿Cómo este hombre, que es, bueno, dicen un tecnócrata sin carisma, salvó al Partido Liberal después de la caída de Trudeau? Sí, mira, yo estoy precisamente ahora en Ottawa En la, el cartel general de Carney, que es el primer ministro en funciones, y. Carlos, hemos pasado de una situación en la que hace exactamente cuatro meses los conservadores, una derecha moderada, carismática, le llevaba 25 puntos de ventaja a la izquierda de Trudeau, el Pedro Sánchez de Canadá, como、eh, se le ha llamado、mm. alguna vez, ¿no?、Eh, porque tenían una muy buena relación. Y además, una historia bastante similar: aguantar en el poder, manual de resistencia, todo esto. Pues, ¿qué pasó? Que Trudeau, que era muy impopular, que se hundió, dimitió. Y a Donald Trump le ha dado por amenazar con anexiones y con poner aranceles.、Eh, el que tenía la derecha aquí, p o l i e v e era un tipo pues, bastante trampista en sus planteamientos.、Eh, y eso le ha pasado factura. Y es que se ha hundido. Es que en este momento estamos ahora, Carlos. Estoy aquí en el cuartel general de los liberales. Ellos gritan cada vez que parece que el propio p o l i e v e el líder de la derecha, va a perder su escaño. Es que es una debacle sin paliativos para la derecha que, que hace nada. Se veía ganadora después de una década de una izquierda muy, muy impopular. e l efecto, Trump、eh, es. Bien, Trump gobierna la Casa Blanca, pero la izquierda está empezando a triunfar en todos los aliados de Estados Unidos.、Eh, el, claro, yo me imagino que la intervención de Trump en la movilización histórica de ese electorado ha sido、eh, absoluto. ¿A través de qué? ¿A través de las amenazas de anexión? ¿A, a través de las amenazas arancelarias? Yo he ido hoy a varios colegios de votación y he preguntado a, a todos, igual a 20 personas, Carlos, ¿qué opinan de Trump?、Eh, y todos han dado la misma respuesta. O sea, ponían los ojos en blanco y los adjetivos eran todos un maleducado, un faltón, insoportable, no puede ser. Es decir, el, el odio que ha generado Trump en electorado de izquierda y derecha、eh, es muy grande. Entonces, ¿qué ha pasado?、Eh, se ha ido el electorado. Hacia el más antitrampista de todos los candidatos, que es el de izquierda. Bueno, es que este Carney que acaba de llegar, que no es Trudeau, era banquero central en Inglaterra, en Inglaterra y también en Canadá, un tipo bastante tecnócrata, bastante gris.、Eh, no, no, es, no es Trudeau, no es un apuesto galán que viene de, de Quebec aquí a, a salvar a Canadá, ¿no? es un tipo bastante normal.、Uh -huh. Y al final,、eh, el efecto de Trump ha sido precisamente eso, una, un llamativo patriotismo de izquierda, ¿no?、Eh, y eso. A la izquierda la ha revitalizado, p estaba hundida y va a perder seguramente.、Eh, ¿Por qué los canadienses,、eh, hay un fuerte malestar económico en Canadá, eh, eh, optaron por perpetuar en el poder al mismo partido que llega una década gobernando? ¿Solamente se explica a través de la intervención de Trump o hay algo más? No, se explica claramente por la intervención de Trump, porque el precio de la vivienda. Es elevadísimo. El, el gasto de la c e s t a de la compra nunca ha estado tan alto. La gente aquí dice que le es imposible salir de casa. Ya empecé a parecerse a España, ¿no? <risa> Hay gente que a los 40 sigue viviendo con sus padres, ¿no? Y esto es algo que aquí la gente te lo dice. Pero ante la amenaza existencial de tener un presidente. Es que es el presidente de Estados Unidos el que está diciendo que va a invadir Canadá. Es que no te lo dice cualquiera, ¿no?、Mm. Eh, pues eh, ha unido a, a la izquierda en torno a este tipo, a Carney y. Y bueno, pues、eh, eso es precisamente la clave, ¿no?、Eh, sobre todo porque también p o l i e b que es el líder de la derecha, te digo, un tipo bastante carismático. Estuve anoche en su meeting, pues bien, él, él defiende lo mismo que Trump: controles migratorios, una política, bueno, pues que eso, que las mujeres puedan usar sus baños sin interferencia de todo esto de los transgéneros, de todo, todas las culturas identitarias, todas las batallas de género, ecologistas y demás, él quiere quitarlas de medio, ¿no? Pues esto suena. Trump, ¿no? Entonces, eso es lo que le ha pasado factura, ¿no?、Eh, el hecho de que se le asocie directamente con Trump,、eh, eso le, le ha hundido. Es que hace apenas tres meses estaba 25 puntos por encima de la izquierda y hoy está en este momento luchando por su propio escaño aquí en Ottawa. Bueno, son las cosas que nos cuenta David Arandete desde esta ocasión, Ottawa, después de que se haya proclamado ganador de las elecciones en Canadá, McCartney, el partido liberal de los últimos años, el de Justin Trudeau. Querido David, a descansar, gracias. Una vez, hasta luego. Ahora son y 37 y.、Um, Saben que hoy el único tema de conversación es qué pasó, por qué pasó lo que pasó y cómo está fundamentalmente el, el asunto de la recuperación. Que ya se habla o ya se,、eh, se, se da la cifra, la última era del 92% de. Eh, la recuperación eléctrica en toda España, el 92%. Por lo tanto, hay un 8% de España que sigue sin luz、eh, a estas horas de la mañana, o que la ha recuperado hace muy poco. Bueno, el, la radio sirviendo,、eh, la radio de servicio, que ayer demostró una vez más que cuando todo falla, falla el internet, falla el, la electricidad, la televisión, una radio a pilas. Es el mejor amigo que uno puede tener. Más cosas de esta mañana, Ángela. Herrera i n c ó p e Pues mira, vamos a hacer un poco repaso a esa información de servicio que decías, empezando por el transporte, porque además hay novedad de última hora en Barcelona, habíamos dicho. q u e se recuperaba poco a poco el servicio de rudalías? Pues no, finalmente se ha tenido que suspender todo el servicio en esa línea de, de rudalías por problemas en la tensión que no pueden garantizar el servicio en el resto del país. Pues va un poco por zonas. En Asturias y Cantabria circulan con normalidad, en Madrid al 50%, Valencia también con algunas incidencias, pero los trenes circulan. Y están suprimidos a e s t e nuevo aviso los servicios de cercanías de Alicante, Zaragoza, Cádiz, Sevilla, Málaga, Bilbao y San Sebastián. En cuanto al metro, pues también va por zonas. Por ejemplo, en Barcelona sí se ha restablecido el servicio. En Madrid están trabajando todavía para ver si pueden ponerlo en funcionamiento cuanto antes. Si tienes que coger un vuelo, ¿qué? Pues bueno, vamos a ver, porque parece que los aeropuertos funcionan con un poquito más de normalidad. Vamos hasta Barajas. Arturo, hoy estarán. Buenos días. Buenos días, Ángela. ¿Qué tal la situación por ahí? Pues parece que Barajas va recuperando parte de la normalidad. Y、si、con respecto a las salidas, le decía a Herrera hace un momento que solo había un vuelo cancelado. Es cierto que con respecto a las llegadas, los retrasos son algo más frecuentes y los vuelos, sobre todo desde Nueva York, podemos ver alguno más cancelado, pero desde luego no es la norma en este aeropuerto. Lo que no es normal, mientras los mostradores y las puertas de embarque comienzan a llenarse, es que se van despertando los no pocos viajeros que han tenido que pasar la noche aquí en el aeropuerto. El aeropuerto. Muchos de ellos llegaron ayer a España y no pudieron moverse de aquí por los problemas con el metro y los taxis. Nos cuentan que un viaje que tuvo que comenzar ayer ha tenido que ser aplazado al día de hoy. Una imagen que contrasta con otros que acaban de aterrizar y que ni siquiera sabían nada del apagón. Así que, como te cuento, Ángela, a medida que se van despertando las personas que han tenido que hacer noche aquí, Barajas poco a poco va recuperando su ritmo y sus vidas habituales. Gracias, Arturo. Es la imagen que hay ahora mismo prácticamente en todos los aeropuertos españoles. Si tienes críos, que sepas que los colegios hoy están abiertos, también la mayoría de guarderías del país, aunque no haya clases y、sí、podrás llevar a los críos y estarse allí en horario lectivo. Y como decías, Carlos, no se saben todavía las causas. De momento, a las nueve de la mañana, el rey va a presidir el Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio Civil. De la Monclo. Vamos a seguir atentos a todas las novedades que, que haya en relación a este apagón y cómo poco a poco se va r e s t a b l e c i e n d o en el partidazo de Cope. La normalidad también se retoma poco a poco en el deporte, Bruno Casar. Sí, tras suspender en el día de ayer varios eventos deportivos, hoy a priori se retoma la actividad y en esas tenemos un partido en segunda división que cierra la jornada 37 y que se va a disputar esta noche a las ocho y media Almería Racing de Ferrol, pero sobre todo vamos a mirar al Mutua Madrid Open que ayer tuvo que suspender la jornada entera y los 22 partidos se van a retomar junto con la jornada. n De hoy, por lo que vamos a tener una maratón total de partidos de tenis en la caja mágica. Además, este martes arrancan las semifinales de la Liga de Campeones a las 9 en c o p e e s y aplicaciones. Arsenal, p a r i s Saint-Germain, el Barça va a ultimar detalles por la mañana para recibir al Inter de Milán mañana. Y baloncesto, playoff, Euroliga a las 9 también. Real Madrid, y Olimpia, k o s puede ser partido definitivo de la serie si ganan los griegos que ya dominan 2-0. Bueno, y la prensa, y la prensa, los.、Eh... periódicos, Tanto papel、eh, como en línea. ¿Qué es lo que cuentan esta mañana? a r a aquí,、conocías. buenos días. Buenos días, Herrera, el gran apagón. Ese es el titular que más se repite en las cabeceras nacionales. Buscan explicaciones en los diarios a lo ocurrido para que no se repita en los editoriales. El país enfatiza que es imprescindible reaccionar cuando se tengan datos precisos de lo que ha ocurrido. España tiene un sistema eléctrico robusto. Y con suficientes cortafuegos, en teoría, para anticipar un apagón de estas dimensiones. Reproche al gobierno que tardase cinco horas y media en comparecer. Reproche general en todos los diarios. El mundo dice que España quedó a oscuras doblemente, sin energía ni información sobre lo ocurrido. Y que lo anómalo es que la población española recibiera más explicaciones desde fuera que de su propio gobierno. Según el mundo, todo sugiere que se trata De un gravísimo error de gestión e informa que Repsol avisó hace seis días de un gran fallo en el sistema eléctrico que obligó a frenar la actividad. De su refinería en Cartagena. Lección de civismo, la que dieron los españoles, dice ABC, fue la mejor noticia de una jornada negra. Faltaron reflejos de un gobierno con el que ABC comparte una cosa: tiempo habrá para determinar qué falló o qué hizo fallar hasta el colapso más absoluto. Un caos, dice La Razón, que lo apagó todo, gobierno incluido. Inevitable que se disparen las teorías de toda índole, dice La Razón. Por eso mismo pide transparencia. Lo de ayer dice nos dejará una factura emocional y un considerable coste económico y para la imagen de un país que no atraviesa precisamente su mejor momento de confianza y crédito. Eso sí, destaca la serenidad de la población y la gran respuesta de los servicios esenciales que preservaron las infraestructuras críticas una vez más. Y el economista destaca que la parada obligatoria de las cuatro nucleares agravó el mayor apagón de la historia de España y que la Comisión Nacional. Del mercado de la competencia advirtió en enero de graves problemas con la red, que la estrategia de seguridad energética lleva caducada cinco años y que el sector se prepara ahora para una avalancha de reclamaciones. Y la letra pequeña que dice. Bueno, este apagón de España y Portugal, Herrera, dio la vuelta al mundo, lo reflejan los principales periódicos, el colapso se extendió a nuestros vecinos. En la prensa portuguesa hoy, el principal periódico del país, el diario de noticias, no ha podido sacar edición impresa. Los periódicos destacan. Las explicaciones de su primer ministro sobre lo ocurrido destacan esa reflexión que hizo el primer ministro Montenegro. Explicó que, a diferencia de España, que puede contar y contó con las ayudas de las redes francesas y marroquíes, los portugueses dependen completamente de la red española en la que ayer se originó el problema. Montenegro destaca el hecho de que España tenga, especialmente con Europa, limitaciones de interconexión. También afecta la capacidad de suministro a Portugal. Y recordó que su país lleva mucho tiempo luchando en la Unión Europea.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 Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe. Renfe es el tren oficial de los premios Talía 2025, el máximo galardón que otorga la Academia de las Artes Escénicas de España. Los premios Talía se celebran el 12 de mayo en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, pero antes podrás ver la más preciada estatuilla en la sala Club de la Estación, Puerta de Atochal Mudena Grandes. Más información en Renfe.com. Renfe, tu tren. Es que ver para creer, ¿eh?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 Bueno, esta mañana hay mucho ruido,、eh, ruido del día de ayer por todas partes. MJ Navarro, buenos días. Buenos días, Herrera. Te voy a decir una cosa: estoy harta de estar en acontecimientos históricos. Es que estoy harta, ya no puedo más, ¿eh? Y、Quiero、si lo estoy yo. Es que, por favor, es que cuántas. ¿Dónde estaba usted aquel día? Pues estaba. ¿Dónde estaba usted?、Pues、también estaba. Y si lo estoy yo, imagínate, Pedro Sánchez, que lleva una pandemia, una erupción volcánica, una nevada, una dana y un apagón. Como decía i v o n Pérez en redes ayer, parece el protagonista de j u m a n j i ¿Qué día más de los 80 pasamos ayer, la verdad? Y eso, y eso, que esto no iba a pasar. Un fantasma recorre estos días nuestros grupos de, de WhatsApp. El gran apagón. Bueno, como la criptonita de las mentiras son los datos, dos datos. El primero, en este país las centrales hidroeléctricas están preparadas para generar mucha más electricidad de la que es capaz de consumir toda la población cada día. Y el segundo, dato, En este país, el sistema eléctrico cuenta con hasta 10 fuentes de energía diferentes. 10. Pues、eh, hay Vaya que.、Hombre. Vaya por Dios. Es que ahí Rufián.、Eh, mira, mira, a ver, actualiza.、Vale. Las redes. Sí, sí. Las redes recordaban estos momentos de 2021, que fue un año muy dado a hablar de la posibilidad de sufrir un apagón. Rufián decía que eran cosas de la extrema derecha, pero los había dispuestos a dar crédito a la posibilidad. El coronel Baños, por ejemplo. Lo que están hablando es de una acción de guerra, una acción de guerra donde se actúe precisamente contra las infraestructuras críticas y, qué más crítico hoy en día, que todo el sistema eléctrico. Pensemos lo que significa para una sociedad avanzada, para las ciudades, ahora mismo quedarnos sin electricidad. Prácticamente es paralizar toda la vida y no solamente eso, sino una psicosis que se crearía e n t r e la población verdaderamente abrumadora. Pero más allá de estas cosas de 2021, que ya se hablaba de un posible apegón, lo que siempre ocurre en estas ocasiones es lo mismo, Herrera, la radio. La importancia de la radio, el transistor de toda la vida. Escenas como esta, en una esquina de Barcelona, un transistor sonando y los vecinos alrededor en plena calle. Instantes después, la empresa Red Eléctrica Española ha puesto en marcha sus protocolos de seguridad y el Ejecutivo, tal y como mandata el plan vigente sobre riesgos del sistema.、El Escenas casi de película. Además, un perrito al lado del transistor, por si faltaba algo. ¿Sabes qué se están vendiendo como churros en Amazon, por ejemplo? Los hay a 7 euros.、Ajá. A 7 euros los transistores. Yo ya me he pedido 3. Y en los chinos están agotados. Eso y las velas. Uff. Se ha ido la luz toda España. Entonces tenemos que subir el precio de las velas. 75 euros un vela. La guasa del chino, ¿eh? La guasa ¿Eh? del chino. En las grandes ciudades, mucho lío. Herrera Almeida pidió que la gente se quedase en casa. Y Madrid se echó a la calle con las terrazas abarrotadas que celebraron así la vuelta de la luz. Parecía la selección ganando el mundial. Y el que se quedó en casa pues salió al balcón. La Gente que tiene en casa、eh, estos aparatos, madre mía, y por lo demás, mucho tren parado. Y nos hemos quedado a e n i t i r a d o s nos han apagado el tren, he tenido que abrir las puertas porque no circulaba aire y no van n a d a e El ave parado en Lérida, por ejemplo, y otro tren al que pilló pasando por Brazatorta, Ciudad Real, los vecinos cortaron la verja y se fueron a llevar lo que tenían a los viajeros. a ver, no salgáis ahora con esos c a b l l o s ¡Viva, dale! ¡Viva, dale! ¡Viva, dale! e v a v a dale! ¡Viva, dale! ¡Viva, dale! ¡Viva, dale! ¡Viva, dale! ¡Viva, dale! ¡Viva, dale! ¡Viva, dale! ¡Viva, dale! e v i l a dale! ¡Viva, dale! ¡Viva, dale! ¡Viva, dale! ¡Viva, dale! e v i a l e ¡Viva, dale! e v i a l e v i a dale! e v a dale! e v a dale! e v a dale! ¡Viva, l e ¡Viva, a l e v a dale! e v i a dale! e v a l e v a dale! e v i a dale! e v a dale! e v i a ¡Viva! a v e v a l i v a v e v a ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! a v i v Ah, la preocupación de los bomberos era un niño diabético que estaba metido en ese ascensor. En Barajas lío también, colas para coger un taxi.、No、no, Não, yo, de aquela, de Solo se podía pagar en efectivo, así que nadie llevaba. Y acabó con el frigorífico, Herrera. <y, y el frigo. Mario Sánchez es experto en seguridad alimentaria. ¿Cuánto tiempo nos dura la comida sin luz? Pues en la nevera, más o menos, unas cuatro o seis horas, ¿vale? Lo que es aquí importante es que no estemos, venga, abrir y cerrar, porque esto todavía aguanta bastante tiempo, el frío. Y en el caso del congelador sí que p u e d e aguantar incluso unas veinticuatro horas, ¿vale? Lo dicho, lo importante es que, si tenemos que abrir para coger algo, intentar no hacerlo, pero en caso de hacerlo, que sea la, el número mínimo de veces posible para evitar eso, que el frío salga y todo el rollo. Así que aquí, ya sabéis, cuatro o seis horas más o menos, dependiendo de la potencia del frío, podría ser un poquito más, y congelador unas veinticuatro, incluso en algunos casos cuarenta y ocho horas, si lo tenemos muy lleno. Ojo, que es mejor tenerlo lleno. 48 horas, ¿eh? Te dura lo que tienes、eh, congelado en el frigo. Oye, a ver si es verdad que hemos salido mejores, ¿eh, Herrera. A ver si es verdad. Es el ruido de la mañana y el foco de la mañana hoy está también en las estaciones de tren y en otros lugares. Por Sevilla anda Alberto Herrera. ¿Dónde exactamente, Alberto? Buenos días. Carlos, buenos días. Aquí en la estación de Santa Justa, dentro, veo cómo entran algunos pasajeros y también salen otros que ya saben que no van a tener un tren disponible para volver a su casa hoy. 116 trenes en mitad de la nada, atrapados a medio trayecto. 26 de ellos de alta velocidad, 14 en esta línea Madrid-Sevilla. De aquí, de momento, ya te digo, no sale ningún tren. Hemos preguntado y nos han dicho esto. Os pido que no hagáis mucho ruido por aquí, porque si. ¿A qué que, se refiere con lo de ruido? Hombre, que, que no empecéis a uno, otro, otro, otro, otro, que yo no os quiero echar, r ¿vale? sí. Pero que las órdenes de ayer fueron claras. Ajá, vale, desde luego.、No、y les、preocupéis. entiendo porque están desbordados, s ¿eh? Aquí lo último que queremos es generar ruido, pero sí necesitamos proporcionar información a la gente que entra y que sale sin saber absolutamente nada. Unos pero s es que a señora, te... ¿quién era? Bueno, hay alguien de información de aquí de Renfe que ha visto cómo él l e g ó Bueno,、pues、lo, lo que tiene que, que dar es información y no pedir explicaciones a los que piden información. Que no、bueno, es su trabajo.、Eh... Ya te digo, cientos de personas haciendo cola, Carlos, deambulando por la estación con las miradas un tanto perdidas porque es que van a cualquier punto y no tienen qué información darle porque no le han dado información a ellos. La UME sí ha proporcionado mantas para los que han pasado、eh, la noche, que en muchos casos bueno, han dormido en algún banco, en la silla directamente en el suelo. Veo caras de cansancio, de desesperación. Las líneas de teléfono se han recuperado, pueden hablar con sus familias, pero las caras, ya te digo, son muy largas. Hay quien ha tenido que venir desde el aeropuerto hasta aquí porque, bueno,、eh, no tenía otra acción con la esperanza Encontrar algo, escucha. Desde, desde el aeropuerto de Sevilla, porque me cancelaron el avión que iba a Madrid y tomé la solución de, porque no me daban soluciones tampoco desde de, de Iberia, me e d i nos n dijeron、eh, que nos mojásemos la vida, y entonces tomé la decisión de buscar un hotel. Lo、no、encontré hotel y me vine aquí directamente. Yo, yo, yo de hecho, tenía un, un, vuelo de, un, un tren de vuelta a las 4 de la tarde de ayer. Con una manta amarilla sobre los hombros, me lo he encontrado. Escucha también a Rafael, es uno de los miles de pasajeros que se han quedado atrapados en un tren. Él pasó más de 7 horas, s e s c u c h a Nosotros somos uno de los trenes que se quedó 7 horas a 15 minutos de Sevilla.、En、la vía no nos tenían localizados. Finalmente, una patrulla de la Guardia Civil vio el tren. Y procedimos a la evacuación después de siete horas. A un pueblecito que hay aquí a 20 minutos, se llama como Breda o algo así. Sí. ¿no? ¿Sí? Allí nos atendieron increíble, el alcalde se volcó, el pueblo también. Montaron un, una instalación en el pabellón y tal, comida, ya sabes, para la gente con dificultades. Pues yo tengo suerte porque voy para Asturias, bueno, tengo suerte, me voy a quedar hasta las una y media de la noche porque he conseguido un billete, un volotea de, de Sevilla a Asturias. Y como Rafael, otros muchos que han salido de la estación a esta hora porque han ha, ha salido la opción de volver en un vuelo a Barcelona. Había muchos pasajeros que iban a coger hoy un ave con destino a Barcelona porque allí iban a coger、eh, un crucero. Bueno, la solución que les ha dado es vía aeropuerto, por eso salen a esta hora de la estación. Pero ya te digo, Carlos,、eh, caras de, de desconcierto, de hastío, de cansancio. Una noche en un banco de esto es verdad que no es agradable, y menos pudiendo hablar a Pachas y a Ramos con la familia. Pero bueno, Eh, de momento, la noticia a esta hora de la mañana es que de aquí no sale ningún tren y de momento no lo va a hacer. ¿eh? Estaré atento y también me pasaré por algunos otros puntos esta mañana por Sevilla. Desde la estación de Santa Justa en Sevilla. Ahora a las 7 de la mañana recuperamos toda la información. El 99. Ya del suministro eléctrico estaría recuperado. Solamente un 1%, que vaya usted a saber dónde está ese 1%, a lo mejor le ha t o c a d o a usted,、eh, no funciona. Pero, y la DGT, la Dirección General de Tráfico, insiste en que la medida en la que sea posible no se tome el automóvil porque todavía. Hay semáforos que están apagados en varios lugares, en varias ciudades de España. Ahora, si ustedes me permiten, unos consejos: que a las 7, 6 en Canarias hay resumen de noticias. Sigue también a Carlos Herrera en x herreraencope, en, en facebook.com herreraencope y en Instagram, carlosherrera2017.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 La curiosidad nos hace mejores. Este verano voy al campamento digital, ¿eh? ¡Campamento digital! Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Qué gratis! Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Acaban se las plazas! ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea NES Generation. En Iberdrola, la importancia del accionista no se dice, se demuestra. Con hechos, involucrándolos, informándoles y agradeciéndoles su contribución 365 días al año. Y sobre todo, se demuestra con números. La acción de Iberdrola ha dado una rentabilidad total del 264% en 10 años, multiplicando por 4 veces la del IBEX. Iberdrola. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche. Carglass cambia. Carglass Repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es. Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con fluchos y su nueva colección, zapatos de primavera-verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies, fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta. Este año en general óptica. Capitán, diría que veo o Algo ahí delante. Un capitán. Unas gafas. Eso. Es un iceberg. ¡A estribor! Y el barco más famoso.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 Para acabar el día en la radio, el análisis y la reflexión de Ángel Expósito. Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, ¿cómo que no? De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna. Todo pasa en Cope. en cope la última hora en la mañana